Infórmate en el Diario de Maule, con todas las noticias de la región en vivo desde el lugar de los hechos. Búscanos en Facebook en El Diario de Maule y en nuestro sitio web www.eldiariodemaule.com. El Diario de Maule.